El anticuario del misterio y la cultura presenta Epicteto. Un manual de vida. En Quiridión. Este manual, resumen de la doctrina epictetea, es el único prontuario de moral estoica que nos ha legado la antigüedad, y el más importante epítome de las enseñanzas prácticas del estoicismo de la época imperial helenístico-romana. Sus directrices y consejos todavía pueden resultar útiles a cuantos quieran liberar su ánimo de las angustias y tensiones que tanto oprimen al hombre en la actual civilización crematística y técnica. En cualquier caso, es un auxiliar precioso para acostumbrarse a robustecer la voluntad y adquirir el dominio de sí mismo. Un manual de vida. Por Epicteto. Traducido por Margarita Mosquera. Prólogo. Epicteto, filósofo de la Estoa, nació en el año 50 d.C. en i e r á p o l i s ciudad de Roma, liberto del liberto Epafrodito, secretario este de Nerón, tiene por lema, absente de pasiones, afectos y opiniones. Supera su defecto físico, c o g e r a por reuma, como superándose a sí mismo, tal que a los 43 años comienza su vida pública como filósofo en Anicópolis, fundando una escuela para la que trabaja durante más de 40 años.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 t ú no eres sino una imaginación, y en absoluto eres lo que parece. Enseguida examínala con atención y ponla a prueba, para ello sírvete de las reglas que tienes, principalmente con esta primera que es, a saber, de si la cosa que te hace penar es del número de aquellas que dependen de nosotros o de aquellas que no están en nuestro poder. d i c sin titubear, esa en nada me atañe. 2. Desear.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 Cuando estés por emprender alguna cosa, pon en tu pensamiento lo que para ti es la cosa que tú vas a hacer. Si vas a bañarte, r e p r e s e n t a t e lo que ordinariamente pasa en las piscinas públicas: que allí se tira al agua, que allí empujan, que allí se dicen injurias, que allí se roba.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 Pero, aquel que la ha tomado es un malvado y griega a ti, que te importan las manos por las cuales aquel que te la ha dado ha querido retirártela. Mientras él, catorce, te la deje, úsala como algo que no te pertenece, como los turistas disfrutan los hoteles doce. Renunciar. Si quieres progresar en el estudio de la sabiduría deja razonamientos como estos, si descuido mis negocios,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 Reflexiona sobre ello, y ves i、si、tú quieres pagar a este precio, la tranquilidad, la libertad, la constancia. Si no, aplícate a otra cosa, y no hagas, como los n i ñ o s no seas hoy filósofo y mañana político, luego negociante y después ministro. Estas cosas no concuerdan.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 Notas. Uno, Se entiende que al concentrarse en huir de lo que se teme, se deja de lado el lograr lo que se desea. Y como, no está en nuestro poder, el excluirnos de enfermedad, muerte, etc., el concentrarse en esta huida es una absurda pérdida de tiempo, tiempo en el que se hubiese logrado cosas que se desean y, que sí están en nuestro poder, puesto que de nosotros dependen. 2. En el texto dice, contente estoy de rechercher o de fuirles cosas, buscar y rechazar, da la idea de vivir normalmente, pero atendiendo a las claves que ese mismo vivir va dando.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 ¿Qué es lo que las cosas y las relaciones con otros, real y verdaderamente representan para nosotros? Cántaro, baño, por una parte y, por otra, madre, hijo, c ó n g u g e etc. ¿En qué lugar simbólico hemos puesto, tanto a las cosas como a los objetos de amor? La madre es la madre, el hijo es el hijo, el c ó n g u g e lo es o al contrario ocupa el lugar del hijo, o del padre, o de la madre, etc.? Punto.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 No obstante, es en nuestra época, correspondiente a un bien como el automóvil, t e r m i n ó utilizado en la obra francesa desde la cual traduzco. 7. Se diría que está ya implícita la pregunta por el ser o el tener. Complicación de la lógica, lógica, humana. 8. Ir al numeral 4, herencia. 9. Como se dice, a lo que vinimos, si es a bañarse, pues a bañarse y no a pelear, si es a viajar en el barco, pues hecho, y no a otra cosa. De ahí la importancia de la pregunta por lo que representamos en cada objeto que tenemos como deseable. Diez. Epicteto era cojo. Once. En la nota final, aparece este abstente como de, afectos, pasiones y opiniones. Doce. Esto recuerda la oración de Francisco de Asís, lo que dice de, el estoicismo en lo cristiano o de lo cristiano en lo estoico. Recuérdese que estas épocas concuerdan y en realidad, muchos cristianos eran estoicos y viceversa.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 Pero no al trabajo articulado con las elaboraciones realizadas ya por otros, como Sócrates, por ejemplo, b a CNT, 4, y no sin trabajo sobre las cosas de la lógica del sujeto de lo inconsciente. 16. Este naturaleza está asociado al deseo. Asimismo, en Epicteto, cuentan la fantasía y la opinión, que aunque no gratas, no por ello deben dejar de ser articuladas a lo simbólico.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 18. Esto me recuerda a un texto, que encontré en membres.licos.fr web link, de un psicoanalista. 19. Ese otro, es el deseo, como ley natural. 20. Nuestras opiniones, así serían, entonces, un espejo de nuestros propios anhelos. 21. En el texto original dice esclavo de tu vecino, en el texto en francés, dice empleado de tu vecino. Curiosa e histórica sustitución.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 El trabajo de h a c u e s l a c a n sobre Hegel y su propuesta respecto del sujeto deseante. 22. Da la idea de que no existen ni lo bueno ni lo malo, sino los bienes que de lo que depende de ti, puedas atesorar, correspondiendo tales bienes, al descubrimiento de las leyes naturales. Lo bueno y lo malo, no existen, en la medida en que todo acontecimiento es producto del cumplimiento de leyes naturales, y no agente alguno bueno o no. Es a estas leyes a las que Por desconocerlas, nombramos como si, producto de lo malo o de lo bueno, fuesen los acontecimientos. 23. Hijos del Rey e d i p o 24. La piedad, sería la virtud equivalente al a la conocimiento integral, a la plenitud del naturaleza Logos Dios. Conocer las leyes de la naturaleza y seguirlas, sería estar de acuerdo con el Logos, Dios, así entendido este término.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 26. Sabremos ya que no es del cumplimiento de reglas o normas, de lo que se trata, sino del saber sobre sí mismo y sobre lo humano en nosotros. 27. No cedas en tu deseo. 28. Temprano, pronto, rápido o, temprano, pronto, antes de cierta hora información. Manual de vida. Título original, e n q u i r i d i ó n Autor, Epicteto. Traducido por Margarita Mosquera. Si te gustó este audiolibro, libro parlante, y quisieras escuchar este tipo de audiolibros, puedes encontrarlos en i、e、v o x c o m Además hacer sugerencias y también peticiones de los libros que no puedes leer por falta de tiempo, aquí los podrás escuchar los clásicos de la literatura universal y cualquier otro género que te guste. Si te interesa disfrutar de una mejor manera la experiencia de leer mientras escuchas en audio el libro, puedes dejar tu email y te haré llegar el libro fielmente copiado y submergerte en la comodidad de tu tablet. Solo necesitas bajar la app de Aldico y la app de iBox simultáneamente. Inténtalo si gustas y notarás la diferencia. Sinceramente su amigo José. 3 de marzo del 2015. Saludos y gracias.